La organización se ha propuesto una serie de objetivos ambiciosos para promover el desarrollo y la cooperación en la región. Para lograr un mayor impacto y eficiencia en el cumplimiento de estos objetivos, aquí hay algunas mejoras que se pueden implementar. Definir una visión y misión clara. Asegúrese de que la organización tenga una visión y misión bien definidas y comunicadas. Esto ayudará a mantener a todos los miembros enfocados en los mismos objetivos y facilitará la toma de decisiones estratégicas. Establecer metas y KPIs. Es importante definir metas específicas y medibles para cada objetivo. También, establecer indicadores clave de rendimiento, KPIs, para evaluar el progreso y el éxito en el cumplimiento de estos objetivos. Desarrollar un plan estratégico. Elabore un plan detallado que describa cómo la organización abordará cada objetivo y cómo se ejecutarán las acciones necesarias. Un plan estratégico guiará las actividades y asegurará que se tomen medidas coherentes y cohesivas hacia el logro de los objetivos. Fomentar la colaboración y participación activa. Anime a los miembros a involucrarse activamente en la organización y a contribuir con sus conocimientos y experiencias. Esto ayudará a fomentar un intercambio de ideas más rico y facilitará la colaboración en proyectos conjuntos. Fortalecer la comunicación, mejore los canales de comunicación dentro de la organización y con otras entidades en la región. La comunicación efectiva es clave para asegurar que todos estén informados sobre las iniciativas en curso, eventos y oportunidades de colaboración. Ampliar la visibilidad. Explore formas de aumentar la visibilidad de la organización y sus actividades en la región. Esto podría incluir participar en eventos relevantes, establecer alianzas estratégicas y difundir logros y mejores prácticas a través de plataformas en línea. Evaluar el impacto. Realice evaluaciones periódicas para medir el impacto de las actividades y los proyectos llevados a cabo por la organización. Esto permitirá realizar ajustes en el enfoque y las estrategias según sea necesario para lograr mejores resultados. Fomentar la formación y capacitación. Promueva programas de formación y capacitación para los miembros en temas relacionados con el intercambio de tráfico, seguridad de Internet y otros temas relevantes. Esto ayudará a fortalecer las capacidades de los miembros y enriquecerá el intercambio de experiencias. Buscar alianzas estratégicas, identifique otras organizaciones y entidades en la región que compartan objetivos similares y busque oportunidades de colaboración en proyectos conjuntos. El trabajo en equipo puede generar sinergias y aumentar el impacto de las iniciativas. Adaptación a nuevas tendencias, esté al tanto de las últimas tendencias en el intercambio de tráfico y otros aspectos relevantes. La tecnología y las prácticas en Internet están en constante evolución, por lo que es esencial mantenerse actualizado y adaptarse a los cambios. Con estas mejoras, la organización estará mejor posicionada para lograr sus objetivos y marcar una diferencia significativa en el desarrollo y la cooperación en la región de América Latina y el Caribe.